No puedes negar esta llama que despierto en tu corazón. Corazón. corazón. Corazón. despierto en どこへ ほらほらほらほらほらほらほら d e s p i e r t c e n tu corazón.